Don Jorge Trujillo, lo saludamos. s Estamos en el Fomeque Nissan Record. Bienvenido a Fomeque. Muy buenas tardes.、Eh, estamos aquí acompañando este gran evento de Nissan. Que es un honor para nosotros poder contar con un vehículo tan bueno como el Nissan. n ese vehículo que usted entró manejando aquí al Centro Cívico San Isidro, qué características tiene? Es un vehículo con su mecánica original, algunas modificaciones en la suspensión. Tenemos unas llantas de 15 pulgadas y media por 31. Y es un vehículo mostrar, que es se modelo se 67 tomar, y soy su cuarto dueño. Ese, y espero conservarlo por muchos años porque es una gran máquina. De ¿Qué bondades, qué ventajas le permite、eh, realizar que ellos, ese carro hoy, versus un carro normal? Pues grande, este vehículo, en las condiciones para que para lo para tenemos, de es de de los los un vehículo que tiene bastantes prestaciones: cara, lo uso diario. Y lo utilizamos en algunas competencias. Es un vehículo que sirve de apoyo en el autódromo para sacar los vehículos de pista. Tiene bastantes prestaciones. A don Jorge Trujillo, muchas gracias por estar en FOMI. A ustedes, señores, muy amables por esta invitación.